Alguien me dio de dónde tú? Y yo le dije, si usted le inspira, saber la tierra de donde estoy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira. <música> En Barranca me bautizaron En toda la Guajira me hice libre no He visto cara a Santander Martínez A Bolañito a fue el hombre A los lebritos al señor Luis Pitre Los acordeones de más renombre Soy de una tierra grata y honesta Donde su historia lleva mi nombre Yo soy aquel cantor de Fonseca La patria hermosa de Chema Gómez. <risa> Viví un pueblo chiquito y bonito llamado La Bonita de la Sierra donde encontramos recuerdos querido emporio de acordeonitas y puertas. Allí toqué con un lioso andico, con Monche Brito y con chiche guerra y conocí bien a Bienvenido, el que compuso verdad Caldera. Ya me despido, soy Carlos Huerta, soy mi apellido y nombre.